A vida vai melhorar, que e a vida, vida vai melhorar, melhorar, a vida vai melhorar, mas a que vida vai melhorar, melhorar, a vida vai melhorar Quem canta suas malhas espanta lá em cima do muro, o samba no asfalto Eu canto um samba enredo, um samba lento e um parte do alto Há muito tempo não ouço o tal do samba se roubado Só não dá pra cantar mesmo É vendo o sol nascer quadrado Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Sem tristeza, sem tristeza Canta forte, canta alto Que a vida alto. vai melhorar Que a vida vai melhorar Ya estamos, ya lo vemos en línea, Plinio nos está escuchando bien en este eh, contacto de esta semana. Buenos días Hernán, buenos días Ángeles, oyentes de Radio Centenario, los escucho muy bien. Bueno, te cuento Plinio, sé si lo habíamos hablado por interno, pero que eh, Ángeles está en una semanita de, de descanso. Eh, volverán los próximos días aquí a, a la radio y al país, porque anda por, por Argentina donde tiene parte de su familia, así que eh, creo que la semana pasada, no me acuerdo si llegamos a, a hablarlo eh, antes que entremos en los temas, que ahora quedaba sonando la canción de, de Martiño Davila, Plinio que, que presenta la columna contigo, y él nombraba ahí Partido Alto Eh, que es un es, es algo así como un género de música puede ser o que me, me quedó la duda tengo la idea de que alguna vez he leído qué es eso, pero puedo estar diciendo un disparate como siempre no, no Hernán eh, bueno, el saludo a Ángeles va por radio entonces sí. pero eh, no esta polémica sobre lo que es samba y, y lo que es partido alto ah. que es un género del samba Ah, es una claro. controversia muy grande aquí en Brasil. Y hay un músico que, que dice que, que, que es la misma cosa, pero que es totalmente diferente. O sea, ah. yo no sabría explicar cuál es la diferencia, pero el partido alto generalmente es el samba muy clásico de claro. los antiguos, de la década de 50, del 60. ¿no? Mm. Lo que cambia es el ritmo. pero uh -huh. yo no, no sabría distinguirlo aunque los especialistas dicen que es totalmente diferente mira vos, este, yo puse atención ahora que, que dice eso en la canción Martiño Davila y me, me vino, vamos acá hay un, un brasileño eh, que se llama Guillermo de Alencar Pinto que sabes, es un estudioso de la música brasileña y latinoamericana algún día vamos a, a preguntar sobre eso, pero teníamos idea, bueno Plinio Vamos a, a los temas que nos planteas para esta semana de Brasil. Ahora estaba leyendo en la prensa en algunos portales brasileños que hay cierta alegría porque parece que Petrobras descubrió petróleo en aguas en aguas profundas en Vaciar Potiguar o algo así o Vaciar Potigar, no sé cómo se dirá o Vacia. Vacía Pochiguara, ah, pero es, el, es adelante ahí del Litoral de, de Espíritu Santo, cerca de no entre Espíritu Santo y el sur de Bahía. Ajá. Buena noticia para Petrobras, buena noticia para el gobierno. No sé si es una buena noticia para el medio ambiente, para la naturaleza. Claro. claro, claro. Eh, pero vos vinculado a esto hay una disputa política sobre la distribución de los recursos. que eh, en, genera para el Estado Petrobras? ¿De qué se trata? Mira, aquí ¿no? en la semana tenemos dos casos, Hernán, de que es la crisis de Petrobras mm. y la crisis con Elon Musk. Sí. ¿no? Los dos tienen en común la libertad del capital. ¿Hasta mm. dónde va el capital? ¿Hasta dónde puede el capital? La crisis en Petrobras es sobre esto. La dirección de Petrobras, después de mucha e excitación, eh, decidió suspender la distribución de dividendos extraordinarios. O sea, un lucro extra que se había anunciado que iba a, a dar a los accionistas y que la dirección dijo, no, mejor suspenderla para utilizar, para, para, para fortalecer la capacidad de inversión de la empresa. Mm. esto generó una laraca total. Los accionistas se sintieron totalmente robados, siendo que esto es un, una, un, un dividendo extraordinario y, y empezó un boicot a la dirección de Petrobras. Una pregunta, Diplinio, antes, cuando decís los accionistas, ¿quiénes son? Entonces ahí vamos, no, son lo, los que hacen la laraca, la, la, la son los accionistas minoritarios, mm. el sector privado, la gran mayoría de inversionistas extranjeros porque Petrobras se cotiza en la bolsa de Nueva York. Bueno, de este comienzo de, de, de, de crisis, esta, esta crisis, que era una crisis, digamos, de fuera del gobierno, se convirtió en una crisis dentro del gobierno, mm. porque el, el accionista may, may, mayoritario es el gobierno federal. Y una parte del gobierno federal quiere la distribución de, le, de los dividendos porque quiere más plata para poder hacer gastos. Claro. Es el caso de la, del Ministerio de la Economía comandado por Adán Fernando haddad uh -huh. que hoy es el representante de la derecha ¿eh? del gobierno Lula. Pero el ministro de la Energía, que es un hombre muy conservador, y es un fisiológico, uh -huh. pero que piensa... un poco el problema estratégico de la Petrobras dice no, mejor tener más de plata para hacer inversiones, ¿no? Y entonces esto se transformó en una contienda dentro del gobierno para ver quién comanda Petrobras. Mm. Y el Centran vio en la en el en el hecho una oportunidad para para ver si gana terreno en Petrobras. Mm. Entonces es una guerra civil que está ahora tomando digamos eh, condicionando la gestión de Petrobras. Plinio, ¿Dónde el, el ministro de, de Energía, eso? perdón, a qué a quién responde políticamente? Es, es un nombre del Centro, de esos políticos eh, y eh, fisiológicos sí, de sí. larga fecha que yo ni me recuerdo el nombre ah. para que vea que no tiene no tiene ninguna claro. expresión. Pero importante Hernán que el oyente sepa. que por detrás de todo esto está Lula, ¿no? Los los oyentes uruguayos conocen las nosotros llamamos de pedaladas el dribble en el fútbol no mm. sé cómo se dice en español sí eh, el dribbling pasa, en realidad usaba una palabra en inglés ¿no? Dribbling sí gambeta no, no, hay, hay la gambeta también que, hay uno que sé que, que, que hacen mucho los jugadores brasileños que meter la, la la pata por arriba de la pelota una pata y después la otra Y uno nunca sabe para dónde va el jugador. Claro. Bueno, Lula es campeón en pedaladas. Porque en realidad por detrás de esta pelea está Lula. Porque Lula quiere defender a, Bol a, a Petrobras y quiere más plata para inversiones de Petrobras. Claro. Pero al mismo tiempo no quiere colocarse en indisposición con el mercado. Entonces él ordena el presidente de Petrobras que suspenda la, las la distribución de, de dividendos el presidente hace esto el mercado hace la alaracá y Lula vuelve atrás y da espacio para que saboten el presidente o sea una confusión total en la gestión de Petrobras y eso todavía no, no cómo se va se tiene que definir a nivel qué del del gabinete de, de ministros Plinio esto para que esto está suspendido en el aire, no, en el aire. Ya hay gente que que daba como un hecho consumado la, el, la, la salida del actual presidente y el nombramiento de Luizio Mercadante, Mira. que es un político de nombre aquí en Brasil para la, la, la Petrobras. Pero esto todo todavía la, esta pelea no se decidió y Probablemente hablaremos de esto en la próxima semana. Bien, y lo otro como vos adelantabas tiene que ver con Elon Musk, este zar de la tecnología, el que compró lo que era Twitter que ahora llama X y que está teniendo problemas con Brasil, Plinio. Entonces esta es una controversia, Hernán, que yo creo que está en el mundo entero y que en pronto estará también seguro en Uruguay. Qué es cuál es el grado de libertad de las grandes empresas de tecnología, hasta dónde se someten o no a, a una, digamos, soberanía de Estado. El hecho es que el Supremo Tribunal Federal, por orden del ministro Alexandre de Moraes, ordenó que la X retirara los perfiles de gente que utilizaban la red para hacer conspiración de golpe de Estado. Y, y decretó que si no retiraban los perfiles, la X quedaría, digamos, eh, sería multada en 100 mil reales por día, por perfil. Bueno, Elon Musk se indignó y dijo que simplemente no iba a cumplir la ley. Y además de esto, censuró de manera explícita eh, al Al ministro, digamos, nombró al ministro Alexandre de Moraes sí, como un censor eh, sí. de la sí. libertad de opinión. Ministro, bueno, recordemos, también, integrante de, del Supremo Tribunal Federal, ¿no? Exactamente, y es el ministro que está encargado de las investigaciones de golpe de Estado. Mm. Entonces, es un ministro que está teniendo mucho protagonismo claro. en Brasil en el momento. Bueno, esto Moraes. cuando vio que, que que Musk dijo que no iba a cumplir la ley, no, que es un desacato total al Estado brasileño, incluyó más en las investigaciones de milicias digitales que está conduciendo. Entonces hoy eh, Elon Musk es un investigado del Estado brasileño. Y bueno, y esto todo acabó generando un debate muy grande eh, sobre Eh, la libertad de opinión la libertad de las redes no. las grandes empresas en realidad quieren la libertad absoluta no. alegan que cualquier tipo de restricción es una censura, mm. pero en verdad como todos sabemos y los oyentes de Radio Centenario más todavía eh, las grandes empresas quieren tener el monopolio de la censura Claro. Porque la verdad es que todos estos aplicativos tienen un número y un programa de censura para indicar lo que puede salir, lo que no puede salir, lo que uno va a leer, lo que uno no va a leer. Entonces, eh, y esto, digamos, acabó uh, excitando toda la ultraderecha brasileña e internacional. Yo quedé muy sorprendido, Hernán, porque yo fui, eh, yo consulto un poco los sites de información americanos, uh -huh. lo, algunos de derecha y muchos de, progresistas. Y quedé muy asustado cuando vi que aún sites progresistas americanos eh, y, eh, informaban con, con gran alarma uh -huh. la la, la escalada de la dictadura en Brasil, el oh. gobierno Lula estaba censurando a la gente que era un peligro público lo que no es verdad claro. lo, lo que está pasando, no, no hay nada de dictadura uh. lo, que, lo que está pasando es que hay leyes en Brasil que todos tienen que cumplir y que las grandes eh, empresas de tecnología también tienen que cumplir uh. entonces este es un debate que está puesto y no solo en Brasil no esto yo creo que Francia, Europa ya pasaron ya, ya, ya pasaron por esto y, y, y en esto está Sí, yo no recuerdo un poco en qué quedó la verdad que no seguí el tema eh, con las redes en, en Estados Unidos Plinio tras aquellos aquella acción que hubo de ingreso al Capitolio con violencia ¿te acordás? Este, que incluso ha llevado a gente procesada a gente que está presa eh, que se enfrentó con los guardias adentro del, del Capitolio en fin, no me acuerdo qué pasó con las redes que alentaron eso también con las cuentas en las redes es decir, que alentaron creo que hubo reacciones desde el sistema político también y el, y el gobierno eh, o los gobiernos locales en fin durante el gobierno de Trump, pero no me acuerdo qué pasó con, con las redes en ese caso, ¿no? Mira, Hernán, yo creo que este brazo de hierro mm. entre las grandes empresas de tecnología y el Estado Nacional eh, persiste. ¿no? El Twitter retiró a eh, Trump. De, de, cierto, de, cierto, que Trump hizo su propia red. red, desarrolló su propia sí. red. Pero cuando ven en compra el Twitter y lo que transforma en el X, él reintegra sí. en en la red. Cierto. Entonces yo creo, no no conozco la ley americana, yo creo que por por mientras es todo más o menos voluntario, depende un poco de la presión del gobierno, pero no sí. hay una legislación clara. Uh -huh. Esto, se, esto eh, se está discutiendo en el Congreso brasileño, ¿no? y, y el debate acabó fomentando la necesidad de... de o, digamos la urgencia de tener alguna ley más clara uh -huh. ¿no? y esto claro dividió el Congreso porque teníamos un diputado que es un diputado progresista que había hecho ya un, un esbozo de una ley que hacía una regulación más dura uh -huh. pero ayer en el calor de la polémica de, de Elon Musk y de la movilización de la ultraderecha el presidente de la Cámara de Diputados cambió el relator de la ley de eh, regulación digital, sacó este diputado que era más progresista y dijo que va a meter un otro diputado un otro relator claro. ¿no? probablemente más palatable a las grandes eh, empresas de tecnología que están haciendo un lobby pero muy fuerte aquí en Brasil ¿no? claro. la presencia es muy muy extraño como Musk se metió con todo en la política, digamos, directa brasileña. ¿no? y Entonces esto es un, un, una cosa que es interesante observar cómo va a desdoblarse. Claro. Está pendiente entonces Plinio una resolución judicial que, que se hace respecto a la plataforma X si no retiran esas cuentas que Brasil ha pedido. Están dos cosas. no En el plan judicial... no está pendiente nada, si no retira, ah. el, el Supremo Tribunal Federal va a multar 100 mil por día por perfil a yeah. la twi al Twitter. Sí. ¿no? Pero sí. hay, en paralelo a esto, rápidamente el Congreso, que es ultraderechista, se movilizó para hacer una ley de regla regulación de las redes. Claro. Y esta ah. esta ley que nosotros está todavía siendo articulada, pero con mucha mucha presión de Musk claro. y de los gran, de las de las grandes corporaciones de tecnología. Muy bien. Bueno, veíamos como un apunte final eh, Plinio que hay un debate, no sé si esto es a nivel del Congreso de si va a seguir en la cárcel el legislador Chiquiño Brazão, que es uno de los mm. acusados por el, como autor intelectual de, del asesinato de Marielle Franco, ¿no? para que veas cómo está Brasil. no mm. el, el, Este diputado, que es uno de los mandantes del asesinato de Marielle Franco, está preso. Pero como es diputado, la Cámara tiene que sancionar esta prisión permitiendo que permanezca preso. Mm. Bueno, y hay un esfuerzo del gobierno muy grande ahora para que la votación sea favorable a la prisión. Porque la ultraderecha se organiza para eh, liberar Chiquinho de la prisión, lo que da el peso de los milicianos en el Congreso Nacional brasileño. Claro. O sea que cuando es un legislador el que está preso, quien decide si su extensión de, de prisión no es la justicia, sino el, el poder legislativo, digamos. Es exactamente. Hay que depende de varios eh, del tipo de prisión. Claro, claro. ¿no? Yo creo que es, si, si es una prisión así De una cosa muy evidente, no, un, eh, se prende al tiro, pero en esta no hay que entonces hay sí que tener la, la permisión del Congreso del claro, Nacional. Claro. Acá tenemos un caso de un senador muy importante del partido nacional, el partido del gobierno, su, el principal operador político, podríamos sí. decir, de Del, del gobierno o de la corriente del herrerismo en el Partido Nacional, el Partido Blanco preso hace seis meses por 22 delitos eh, vinculados al abuso de menores ¿eh? le pagaba a menores para tener relaciones eh, y la justicia hace unos días acaba de resolver un juez el extender nuevamente otros seis meses de prisión mientras eh, se está haciendo procesando su caso ¿no? pero Eso va por los carriles de del de, de Poder Judicial. Si se pasara al, al Parlamento sería un, un escándalo esto. Pero bueno, es otro tipo de delitos también. Plinio, sí, ¿quién, sí. Hernán? Cuando es, en, en portugués la palabra es flagrante. Claro, flagrante, Entonces, sí, en, en español es parecido, sí. Si el, si el diputado hace un crimen y es, digamos,. Eh, en flagrante claro, claro. ahí sí puede ser preso sin permisión de, de, del Congreso pero si no hay que tener y porque para mantener el equilibrio de los poderes uh -huh. es eso ¿cuánto hace que está preso él Plinio? Chiquinho yo creo que está preso más o menos unas dos o tres semanas ah bien poco ah, sí, sí. claro, fue sí, estas sí últimas fue detenciones seguro sí sí, sí, sí. Bueno, Plinio, estamos cerca del mediodía, ya como siempre un agradecimiento, ya la semana que viene será en el reencuentro con Ángeles también, un abrazo para vos, para la familia y a los amigos de Contrapoder.net como siempre. Muchas gracias, fuerte abrazo a ti y a todos los oyentes de Radio Centenario y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos, abrazo.